Así es, como bien vos dijiste, se viene la primera edición del Extreme Festival el 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Viedma. ¿sí? Eh, nada, un fin de semana cargado de, de mucha adrenalina, de, de mucho deporte motor, de mucho deporte sobre ruedas... Eh, Bandas, muchos carros astronómicos, eh, artistas plásticos, muchas intervenciones. La verdad que promete un fin de semana bastante completito, bastante lindo para, para la comarca, para la familia, para que la gente pueda salir a disfrutar. ¿Ya tienen un cronograma armado para estos dos días? Tenemos un cronograma armado. El evento eh, se abre las puertas a las 12 del mediodía. Va a ser de corrido hasta las 2 de la mañana. Lo que respecta a lo que son shows... Eh, voy voy a destacar los shows de Drift hay un auto que viene desde de Mendoza que mmm, hace figuras sobre el asfalto para que la gente más o menos lo, lo ubique, es lo que hace la película Rápido y Furioso por decirlo de una manera, viene con tres eh, muchachos más que van a hacer Taxi Drift, que es el Taxi Drift, eh, la gente va a tener la posibilidad eh, de poder subirse a uno de esos autos y hacer el recorrido, no en el playón, sino dentro de lo que es el cartódromo del autódromo. Entonces van a poder vivir la experiencia de poder eh, girar sobre esas máquinas que son impresionantes. Después vamos a estar con los chicos de los hermanos Navarro, que son de Paraná, de Entre Ríos, que vienen con un show de freestyle, eh, que son las, las motos que saltan y hacen las figuras en el aire, la, las acrobacias en el aire. Eso va a ser a partir de las 19 horas. Eh, después vamos a tener la gente que hace BMX y, y skate en, en la rampa de skate Vienen algunos referentes de diferentes lugares del país también Y a partir de las 20 horas eh, arrancan todo lo que son las bandas ...hasta las eh, 2 de la mañana... ...tenemos más de 16 bandas confirmadas... ...algunas bandas de, de renombre nacional... ...entre ellas eh, Los Espíritus... ...Militantes del Clímax... ...El Cuarto Soda... ...que catalogado como uno de los mejores... Eh, ...tributos a Soda Stereo. ...y después muchísimas bandas locales... ...de mucho renombre y de mucha trayectoria... ...cabe destacar que este es un evento apto... ...para todo público... ...es para toda la familia... Eh, como les decía anteriormente, vamos a tener todo lo que es el patio gastronómico... ...de carros cerveceros y carritos gastronómicos... Eh, ...y también lo que son los juegos para chicos. Así que bueno, es un evento completo, eh, también se puede entrar y se puede salir del predio. Los menores de 7 años no, no abonan, los jubilados tampoco... ...y personas con carnet de discapacidad tampoco. El costo va a ser de 5.000 pesos por día sinceramente es un costo súper accesible para que pueda estar toda la familia es, si tenemos en cuenta que hay muchísimo, muchísimos shows, muchísimos espectáculos realmente es súper accesible para, para toda la familia ¿sí? Con la importancia de este evento también, como bien decías también con la participación de muchos deportistas a nivel nacional y también en Latinoamérica Sí, sí, sí, sí tenemos skaters y chicos que hacen BMX que tienen un gran nivel a nivel sudamericano y a, a nivel nacional que representan por ahí marcas también muy importantes en todo lo que es la movida así que bueno, estamos .estamos muy bien acompañados por, por mucha gente mucha gente se está sumando también, eh, Fundación Bienestar la gente de la Escuela Municipal de, de Skate también y los chicos de Dale Park eh, hay artistas plásticos como Sam Piga, JMK Eh, ...entre otros, por ahí me estoy olvidando de uno... ...pero bueno, va a ser un evento realmente súper completo... ...esperamos que la, la comunidad, que la comarca pueda acompañar... ...porque la idea nuestra no es que sea la primera... ...sino que sea, eh, o que sea la única mejor dicho... ...sino que sea la, la primera de muchas, ¿sí? Creemos que realmente eh, la comarca lo necesita... Eh, y, ...y sería una forma de abrir la temporada de, de festivales... quien dice de alguna manera, porque ya desde ahí... ...empiezan a haber muchos festivales en todos lados... ...ya los conocidos que tenemos en la comarca pero después en la zona también hay muchos. Así que bueno, está, está, está, está muy buena la propuesta, 15 y 16 de noviembre. Otra cosa que me faltó también nombrar es que va a estar la gente de Low Standards, que son autos modificados, ¿sí? eh, que van a venir eh, autos de todo el país, más de 300 inscriptos, y también van a estar la gente de los autos clásicos y antiguos, Así que bueno, es, es un evento bastante completo, bastante, bastante, bastante completo. Hay gente que esté interesada y que quiere saber el precio de las entradas y de dónde conseguirlas, ¿dónde se comunica? El precio de las entradas es, bueno, de 5.000 pesos, la pueden conseguir en puntos de venta en Mamba, en MX Motos de Viernes de Patagones, en la esquina de Botazzi, en Carmen de Patagones, en Molina, Bar Cervecero de Carmen de Patagones también, y eh, ingresando a la biografía de, de Instagram, Extreme Festival, Extreme Patagonia, perdón, Eh, está el link de Passline, así que ahí pueden adquirir también la, la, las entradas a través de, de manera digital. ¿sí? Entonces nos vemos el 15 y el 16 de noviembre ahí en el Autódromo. Ahí estaremos, muchísimas gracias.